Llanuras infinitas de Laponia o Mongolia, paisajes planos de horizontes ilimitados, es ya un tópico, pero es lo que evoca la música de Jean g a r b a r e k al menos la que hace desde hace más de quince años. Y eso es precisamente lo que ofrece a través de su música. No hay sorpresas, una música que sugiere territorios lejanos, propia de un documental, pero plana, sin m é d u l a pero con un gran encanto. Ese sonido exclusivo de su saxofón. Disfrutemos, Jan Garbarek, con esta obra del año de 1996, Mundo Visible. Una de las influencias importantes que tuvo j a n Garbarek en su música fue sin duda la del trompetista norteamericano Don Cherry. Nos dice el saxofonista noruego Cherry era una persona coherente dentro y fuera del escenario. Tocaba como se vestía y se vestía como se comportaba. Era un tipo amable y sencillo al que solamente le interesaba que la música fluyera. Sé que también tenía un lado oscuro que en ocasiones le llevaba por el mal camino, pero nuestra relación fue sensacional y siempre se adaptó a nosotros. Para nosotros, un grupo de jóvenes músicos noruegos, estar con una figura de semejante calibre era toda una fuente de inspiración. Palabras y música de Junger Bare. Continuamos con su mundo visible. Thank、you Es precisamente el componente folk lo que intento subrayar cuando los toco. No me considero un músico de folk, pero me atrae mucho la presencia de estos elementos en la música, y eso es lo que encuentro en estos temas de principio a fin. Incluso, si te remontas a lo que hizo con el cuarteto de Orne Coleman, por abstracta que queramos etiquetar aquella música, las composiciones estaban impregnadas de elementos de blues y de folk. La conexión con el folk está ahí desde la primera nota. El folk noruego al estilo de Garbarek, con la obra del año de 1996, Mundo Visible.